de Villa Alonso para esta próxima edición del Federal A. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buen día a todos, chicos. Bueno, Juan, ¿cómo está el plantel? ¿Estás conforme? ¿En qué eh, momento de la preparación se encuentran? Sí, terminamos de conformar el plantel ya con la última incorporación, que era un Punta Más, que era lo que buscábamos, y, y bueno, estamos completando la preparación con, con los diferentes amistosos que Que habíamos planificado, ahora nos queda este sábado el Boys y el otro el otro fin de semana estaría estaríamos planificando un amistoso más como para terminar de completar la la preparación de partidos y y bueno sobre todo haciendo hincapié que no no haya muchos demasiados lesionados o que no se sumen lesionados a los que había y para llegar completo al inicio de contrato si sí, te iba a consultar eso porque eh... Teniendo en cuenta y comparando la anterior edición, que fueron solamente 12 partidos, este torneo va a ser más largo. ¿Cómo preparaste aquel torneo y este teniendo en cuenta la cantidad de partidos? Eh, y me parece que el plantel, el número de jugadores es casi el mismo, ¿no? Sí, creería que es un poquito más reducido este plantel. Eh, se suma el, el torneo local... Que, que bueno, Belgrano está, está compitiendo bien y, y nosotros tenemos un 50% o más de los jugadores que, que juegan en el, en el torneo local entonces se va, se va a complicar un poquito, un poquito más la, la competencia eh, pero en líneas generales creo que en el número estamos bien más allá de ser un, un plantel reducido pero, pero haciendo hincapié en, la, en que no haya lesionados y, y tratar de llegar lo, lo más completo posible al inicio ¿Qué le pedís a un preparador físico antes de un torneo? ¿Vos te sentás a charlar con él? ¿Quiero un, un equipo así? ¿Quiero un equipo de esta forma? ¿No quiero lesionados? ¿qué? ¿Dónde subrayás cuando te sentás a hablar con un preparador físico o cuando elegís un preparador físico? En la salud, el primer punto que le digo es la salud deportiva del, del jugador. Eh, ya no se hacen más, pretemporadas, por ahí como, como se hacían antes ha cambiado todo, al segundo día ya estás trabajando con pelota, eh, al tercer o cuarto día según la, la planificación puedes hacer una práctica de fútbol con bloques chiquitos eh, de, de minutos, o sea, ha cambiado un poco todo, pero bueno, obviamente que no deja de ser un periodo de preparación en el cual el profe es importante. Eh, eh, así que, pero no, lo primero que le digo es la... Eh, el tema de las lesiones el tema de la sobrecarga el tema de, de la comunicación del plantel hacia el, hacia el cuerpo técnico para que no, se, no sea más grave la lesión entonces por ahí la, la agarrás a tiempo te, te demanda menos tiempo eh, básicamente eh, hago hincapié en eso después, después le doy libertad como para, como para que él complete la, la planificación de, de la preparación física que tampoco es separada con lo, con lo técnico y táctico se puede se puede hacer algo integral tranquilamente. Te iba a preguntar si eh, podías, una pregunta difícil, si podías analizar tus virtudes como entrenador. Me parece difícil, lo que sí te voy a decir y que me parece desde afuera, eh, que una de las virtudes que tenés es la de conformar buenos grupos. Cada el, el anterior eh, equipo uno veía en las redes sociales un grupo unido y en este se está conformando también un grupo eh, homogéneo, donde todos tiran para adelante. Eh, ¿Cómo lo, lo laburás a eso? De, o, o tal vez son los jugadores, eh, ustedes aportan a tratar de conformar un buen grupo, ¿qué importancia le das a eso en un plantel? No, mira Julio, en cuanto a eso tenemos la, la suerte o la, o la virtud, llamarlo como quieras, de primero de, de averiguar todo. A, a cada uno de los, de los chicos que vamos integrando al, al plantel. Más allá de, de conocer la parte futbolística, averiguamos la parte humana. Entonces, por ende, no, no, eh, termina siendo lógico lo, los grupos que vamos armando. Después, obviamente, no, no siempre va a poder armar buenos grupos, porque, en definitiva, hay diferentes personalidades, lo que sí por ahí creo yo, creería yo que lo que se refleja es que, bueno, el cuerpo técnico como desde el primer día le comunica al, al jugador o al grupo en sí que, que pueden contar con, con nosotros en lo que en lo que le suceda en el día a día a ellos, más allá de lo deportivo y en eso nosotros estamos atentos a, a resolverle todas las cuestiones que, podamos, que estén a, nos, a nuestro alcance y yo creo que eso a, a, lo, a la larga termina siendo valorado por el jugador mm. Básicamente creería que es eso, pero no, no, no, hacemos, no hacemos otra cosa que estar pendiente de la parte humana del jugador que en definitiva es, es, es importante para, para el rendimiento que te puede llegar a dar el fin de semana. Otro dato que me llamó la atención es que eh, con muchos jugadores no tenés diferencia de edad eh, por ejemplo, Maxi Antonelli creo que es más grande que vos, incluso era más grande que vos, eh, el jugador que estaba en el anterior plantel. ¿Cómo has manejado eso? Eh, ¿Hiciste un trabajo, lo pensaste en, en, en tratar de no fallar, en no ser muy amigo del jugador porque en algún momento se pierde el respeto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has laburado a esa cuestión de la poca diferencia de edad que tenés con algunos jugadores? No, no, no he tenido problemas, problema en cuanto a eso. Eh. No, no, sé si será por, por, ahí parezco serio y, pero nada, nada me gusta tener un ida y vuelta con, con el jugador, básicamente manteniendo un equilibrio como vos decís, porque es lo más, en definitiva, es lo más difícil que eh, el jugador entienda el, el rol que tiene uno y que, en definitiva, eh, es un grupo de trabajo en el cual las pautas lo pone, las pone el entrenador, en este caso yo. Y no, no, no he tenido dificultad en, e, en este proceso que pasó, no, no he tenido y yo creo que a futuro tampoco lo voy a tener. Obviamente que aparecen situaciones que uno tiene que ir resolviendo, pero si las resuelve de manera clara y, y a través de una buena comunicación, yo creo que más que, más que un enojo, más que, que una opinión diferente, no, no puede haber porque la, las cosas se, se dicen en el momento oportuno y, y siendo lo más claro posible. Hace tres años fui a la cancha de eh, gimnasia de La Plata, partido Villa San Carlos contra Sarmiento de Junín, tercera división del fútbol argentino, era la primera vez en aquel momento. Esta semana fuiste a jugar contra Sarmiento de Junín, pero no ya aquel equipo que estaba en la tercera división, la misma que está hoy Belgrano, sino de la primera división. La pregunta es un equipo pampeano puede llegar a dar ese salto para llegar a la primera división desde tu mirada, desde la experiencia que has visto en Sarmiento de Junín. Y la otra pregunta respecto también de este partido es que, qué le dejó, qué aprendizaje le dejó este amistoso ante este equipo de primera división. sí, sí, yo creo que la primera pregunta eh, no es imposible, obviamente que hay que seguir creciendo y hay, y no es de un día para el otro. Eh, lo más difícil yo digo que siempre es, es sostenerse en el, en el tiempo. En este caso Belgrano ya lleva tres años en el Federal A, eh, estuvo otros años en el, en el torneo argentino, no lo pudo sostener. Yo creo que el tiempo va, va poniendo las cosas en su lugar. Hoy por hoy yo digo que Belgrano se tiene que acostumbrar a jugar este tipo de torneos como para, como para hacerse in, importante y fuerte y, y conocedor de la categoría. Y después lo otro va sucediendo solo siempre y cuando se, encuentren, se encuentran renovaciones de, de, de, de dirigente, pues el dirigente se va cansando, entonces va dejando eh, dedicarle tiempo. En este caso tenemos dirigentes eh, buenos y dedicados, pero es entendible que no van a estar toda la vida, por una cuestión de salud, por una cuestión de tiempo. Y la clave yo creo es encontrar esa, esos reemplazos que que en definitiva terminan siendo importantes para el crecimiento del club. Y en cuanto a Sarmiento, sí, Sarmiento es un club, me dio la sensación que es un club de, sería un muy buen club de, de Nacional B, eh, importante de Nacional B, lo que pasa, bueno, con toda esta estructura nueva del campeonato, se encontró jugando en primera división, pero es un, un club modelo para el interior de, eh, del país. Eh, Y la segunda pregunta era la experiencia que, que vivimos, bueno, en, en Junín fue linda, linda sobre todo porque nos encontramos con un campo de juego 10 eh, puntos, eh, nos encontramos con jugadores de primera que habían tenido rodaje en, el, en, en primera división en equipos importantes y todo eso al jugador creo yo que lo motiva como para, como para seguir creciendo y, y tener nuevas experiencias en un futuro cercano. ¿Qué fue lo que dijeron en el colectivo a la vuelta? Es decir, eh, respecto a los jugadores estos rivales y de experiencia, eh, ¿no hay tanta diferencia con estos que jugaron en primera edición? ¿O cómo se nota aquellos que jugaron en primera edición por la forma de pasar la pelota, de tocar de primera, de la velocidad del juego? Eh, ¿Cuál fue la, la, la conclusión que sacaron? ¿No estamos tan lejos o realmente se nota la diferencia? Eh, sí, en el colectivo no, fuimos, fueron los chicos, un grupo fue en traffic, que ahora me acuerdo y me río porque yo me, me preguntaba cómo hice para meter los grandotes en la traffic. Eh, eh, sí, llegaba el, al otro día casi, estuvimos hablando un, unos minutos y, y nada, nada, la experiencia, más allá de que fue contra un equipo de primera, eh, muchos de, lo, de los chicos eh, que tenemos en el plantel, se han formado en el, en el fútbol entonces no, no son desconocedores de, de todo eso lo que sí obviamente que, que hay una diferencia y la diferencia básicamente es la, es la velocidad en, el, en, la que se juega, en la que se juega en la que se le golpea a la pelota la velocidad de la pelota o sea hay situaciones que, que, que terminan, terminan cambiando entre categoría y categoría pero yo creo que tiene que ver con la con la intensidad y la, y la misma velocidad que le va dando cada categoría los equipos. Bueno, y la última, ya te liberamos, eh, te dejamos de molestar por un, un rato. Eh, la última es una subjetividad y veremos a ver qué. El, el, la idea es preguntarte y que me digas cuáles son las diferencias de este equipo que vamos a ver en el federal a el que pasó. Digo, ¿Qué equipo pensás que va a ser eh, y qué has mejorado? ¿O se retrocedió respecto del anterior conjunto? Eh, es difícil, eh, buena pregunta, pero difícil de contestar, porque yo siempre digo que los equipos, los jugadores, a mí me gusta verlos en, en competencia, ¿viste? Pero bueno, eh, viendo y haciendo un poco de futurología, creería que este, este equipo, este plantel, tiene, tiene mejor técnica, mejor pie que el, que el equipo pasado pero bueno, esto no, no indica nada para, para mí, para mi forma de ver el fútbol no indica nada porque el otro tenía cosas que por ahí no eran visibles y, y yo las considero fundamentales, como ejemplo, tres o cuatro jugadores de, de experiencia en el cual eh, se, hacía se hacían fuertes a través del liderazgo, en el día a día, sobre todo en el día a día, eh, Y después tenía, conocía sus limitaciones, en el cual que en el fútbol de hoy, en esta categoría, es importante. Entonces trataba de, de exprimir a, al máximo eso. Y este equipo considero que tiene mejor pie en zona media. Estamos tratando de encontrar los jugadores en, en las áreas, que en definitiva es lo más importante. Y bueno, formándonos, tratando de encontrar el mejor once para, para el inicio. Eh, y yo creo que a diferencia también del campeonato pasado nos va a tocar una zona mucho más dura más allá que se repiten algunos rivales eh, porque se han reforzado en base a, a, las, a las mismas bases que tenían y con muy buenos refuerzos y se suma Rivadavia y Agropecuario que en el caso del equipo de Carlos Casares maneja un presupuesto de, de los más altos de la categoría estoy seguro y Rivadavia que es un equipo histórico en, el, en este tipo de torneos Así que yo creo que nos vamos a encontrar con, con una zona mucho más dura que, que la del año pasado y esperemos nosotros levantar, eh, hacer un poco más de lo que hicimos como para, para ser competitivo como, como fuimos el torneo pasado. Bueno, muchísimas gracias Juan por tu tiempo y estaremos eh, charlando, dialogando quizá más adelante con ya el torneo avanzado. Eh, muchísimas gracias y mucha suerte para lo que viene. Bueno Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Era la palabra de Juan Subeldía, el técnico de General Belgrano que en 16 días estará debutando ante Ferro de Pico en una nueva edición del Torneo Federal eh, como local. Aquí. Así que mañana se va a jugar la revancha de la Copa Ciudad de Santa Rosa. En la cancha de Olboys, frente a Boys en la ida fue para Belgrano 2 a 0, así que también es una buena oportunidad para ver jugadores de otro nivel en la ciudad de Santa Rosa. 9 y 37 minutos, vamos a hacer el pase que ya está la gente de Radiocracia.